Hola, buen día. ¿Cómo están todos ahí? Bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien, muy contenta. Eh, empezando muy bien la mañana. Eh, nada. Hermosa mañana sería para ustedes. Una hermosa mañana, la verdad. Sí. Eh, bueno, a ver, contanos. Eh, se impusieron, a ver, ¿cómo fue el resultado? ¿A quiénes, a quiénes derrotaron? Eh... Bien. Eh, bueno, nosotros eh, nos presentamos para el Centro de Estudiantes y para el Consejo Directivo y para el Consejo Superior... Para el Consejo Superior nos presentamos junto con eh, la Agrupación de Económicas y Jurídicas, eh, que se llamaba Juntos Podemos. Claro. Y bueno, para el Consejo eh, Directivo y para el Centro de Estudiantes, eh, bueno, ganamos con una amplia diferencia. En el Consejo Directivo nos fue muy, muy bien, eh, más de 100 votos de diferencia con las otras agrupaciones y para el Centro eh, también. La verdad que estamos muy, muy contentas y contentos con los resultados. Mm. Eh, Ivonne, eh, ¿el Centro de Estudiantes ahí lo venía manejando la agrupación Sumate desde, desde hacía bastante hace, tiempo? Sí, Bien. más o menos hace más de cuatro años eh, que venía Sumate eh, manejando la situación del Centro de Estudiantes. Bien, y mmm, Franja Morada quedó en segundo lugar, Sumate quedó tercero en la elección de ahí. Sí, sí. Eh, segundo salió, quedó Franja Morada y sí, Sumate quedó en tercer eh, lugar. Solamente nos presentamos en esta ocasión eh, las tres agrupaciones. ¿Quién quedó sí. a cargo de la presidencia del Centro de Estudiantes de Humanas? Claro, la, eh, nosotros tenemos unas figuras eh, distintas. Lo que tiene la presidencia, eh, nosotros lo tenemos con un secretario general. Claro, ah, bien. El secretario general, en nuestro caso, bueno, es Juan eh, Iaconis, ah, de Reino. Ah, el actor. Muy bien. Sí, sí, el de lápices. Muy bien. Eh, bueno, él quedó como secretario general. Bien, bien. Eh, y, y ustedes son una agrupación nueva, digo, se conformaron hace poquito. A ver, contanos cómo fue eso, o por qué se decidieron a, a armar una agrupación. Bueno, eh, nosotros empezamos a hablar, eh, a comunicarnos, eh, más que nada el año pasado, a fines del año pasado empezamos a a charlar, a eh, buscar gente, a, bueno, a discutir sobre lo que queremos, sobre nuestra, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. Y bueno, todo empezó a, a, bueno, a aparecer el año pasado, pero eh, nos pusimos de manera firme a principios de este cuatrimestre, en marzo. Eh, bueno, en marzo ya pusimos nuestra mesita eh, y nos pusimos a full a trabajar en los pasillos de humanas y bueno, y hace, bueno, relativamente poco que nos conocen como una agrupación, pero bueno, venimos trabajando desde antes del verano y, y todo. Pero sí, este año aparecimos como agrupación. Eh, Fuera de la universidad, ¿tienen alguna pertenencia política las dos organizaciones, tanto Juntos Podemos como eh, Unidad Estudiantil? Eh, sí, sí, algunas eh, y hay algu algunas, ¿no? Eh, nuestro, nuestra unidad, digamos, está... Eh, integrada por eh, varios eh, eh, representantes. ¿no? Tenemos gente que es más izquierda, que milita desde de, de otras áreas, pero sí tenemos también un, una fuerte um, impronta del, del peronismo. Tenemos muchas compañeras y compañeros que, eh, que militan en el peronismo, tanto abajo, eh, Juntos Podemos, como algunos compañeros y compañeras de unidad estudiantil también. Claro, cuando ella dice abajo y arriba se está refiriendo al primer piso de y económicas y a ah, humanas. Claro. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, entonces eh, se podría decir que el peronismo le ganó a la, al radicalismo con sí. Franja Morada y al socialismo con Sumate. Exacto, exacto. Ahí en Humanas. Sea. No está mal decirlo así. No, no, pasa no, no mm. pasa que también hay algunas que, y algunos compañeros que también son de izquierda y claro, bueno. Claro. Está bien, está bien, han hecho una alianza ahí con. ¿Ustedes sí. est están presentes también en otras eh, facultades o solamente en Humanas y en Económicas? Eh, por ahora solo estamos en, en estas facultades de manera más organizada, tenemos algunos compañeros y compañeras que se han presentado en otras, pero bueno, nuestra idea es poder, bueno, fortalecer otras facultades, ¿no? Eh, ¿Cómo quedó eh, la composición del consejo directivo? Digo, ¿cuántos representantes de unidad estudiantil ingresaron al consejo directivo de la facultad y cuántos al consejo superior? Bien, eh, al Consejo Directivo eh, de la Facultad de Humanas hay que siempre tener en cuenta que también está eh, la de Pico, la Facultad de Pico. Claro. Entonces se cuentan eh, no solamente los, los votos de esta facultad, sino también bueno, los, los votos de Pico. Eh, los votos de, de acá, de la Facultad de Humanas, eh, bueno, ganamos con una amplia diferencia, pudimos meter a dos consejeras directivas, eh, yo soy una de ellas. Mm. Y, eh, las, y las otras dos no vacantes que quedaron eh, ingresaron Sumate por los votos de, de Pico. Ajá, bien. Porque acá también habían quedado terceros, pero bueno, sacaron una amplia eh, diferencia en General Pico. ¿Y respecto del superior? Y el superior, eh, bueno, ganó Franja. Ajá. Eh, ellos metieron tres consejeros superiores y eh, nosotros pudimos meter dos, dos consejeros. Ajá. ¿Y, y sí, Sumate sí. no va a tener representación en el Consejo Superior? No. No, no, no, este año no. Mira, Claro, eso es algo también eh, medio histórico, digo, si se, sí. si, si se tiene sí, en cuenta sí. que Sumate tenía siempre representación, o al menos en las últimas gestiones, adentro del Consejo Superior. Sí, sí este año es la primera vez que, bueno, eh, desde el peronismo, digamos, eh, pudimos meter, eh, sí, los consejeros, en el Consejo Superior, que es, bueno, es muy importante. ¿no? Eh, Ivonne, y, ¿ustedes se aprovecharon de la disputa que hubo en la previa de, entre Franja Morada, eh, bueno, por, por lo menos mediáticamente, no sé, en el interior, eh, porque por ahí lo que sale en los medios no tiene nada que ver con la realidad que ocurre en los pasillos eh, sí. de, la, de la facultad. Eh, esta disputa que hubo, entre, y acusaciones incluso, entre Franja Morada y Sumate, eh, ¿ustedes que le, le dejaron que se pelearan y, y aprovecharon eso? ¿O no? Por ahí... Eh... Tanto, bueno, todas las personas que participamos en Brida estudiantil sí. venimos, eh, bueno, trans transitando la facultad eh, hace varios años, algunos, como en mi caso, ya estamos próximos a recibirnos. Mm. Y bueno, nada, y conocemos eh, las necesidades de la facultad y conocemos cuáles son las necesidades de la facultad, ¿no? Bien. Eh, yo creo que muchas veces Franja Morada ha hecho mucho show. <risa> de todo de esto y querer aprovechar y poder hacer amarillismo de las cuestiones que sucedían en la facultad. Mm. Que no digo que eran cuestiones eh, para, eh, para cuestionar sobre la gestión de su obviamente, porque nosotras y nosotros también los, eh, los, las cuestionamos y los cuestionamos en los lugares que teníamos que hacerlos en las asambleas mm. frente a, al estudiantado, ¿no? Y yo creo que sí que, que quisieron también eh, hacer... Eh, Mucha, mucho show, eh, mm. pudiendo publicarlo en los diarios <coughs> y todo eso. Eh, pero bueno, sí, eh, ellos estaban muy enfrentados hace varios, hace varios tiempos. Mm. Eh, pero bueno, nosotros tra tratamos de no meternos en las chicanas y de sí meternos en las necesidades que tiene el estudiantado, que claramente eh, no son esas, no les, no les interesa. Claro. No, porque realmente las discusiones que terminaban teniendo... No eran discusiones políticas trascendentales, eran discusiones eh, realmente <coughs> eh, sin necesidad, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros queremos llevar de nuevo a la facultad discusiones políticas, eh, queremos eh, devolverle a la facultad eh, la política, así que la verdad que esas discusiones a nosotras y a nosotros no nos interesaban. Uh -huh. y, y, y bon, eh ¿cuántos años tenés vos y, y militás desde cuándo? Yo tengo eh, 22 años, mm. de manera de la, de la agrupación desde el año pasado, ¿no? Mm. Eh, pero desde, de, manera de manera no orgánica, digamos, desde mm. la militancia de la calle, desde mis 15 años. Ah, bien. Eh, sí. Me quedé pensando en lo que pasó en Económicas y Jurídicas. ¿Cómo se ubicó eh, Juntos Podemos eh, en la elección de ayer? Eh, bueno, Juntos Podemos en el centro, eh, bueno salió segunda fuerza Ajá. ganó franja morada franja morada viene ganando hace más de seis años eh, en la en la facultad económicas y jurídicas sí pero eh, bueno en el consejo directivo eh, eh, pudieron entrar una consejera sí y eh, bueno en el consejo superior gracias a los votos de pico también en, en conjunto con las eh, con las votaciones con los votantes de Humanas, bueno, pudimos meter dos representantes, pero bueno, eso sí tenemos, tenemos que tener en cuenta que Franja Morada en Económicas y Jurídicas es una, una agrupación más fuerte, ¿no? Claro, sí, sí, sí, ganó por, por el 66% de los votos. Eh, Exacto. Por ahí. Sí, sí. Sí, sí. Bien, Ivonne, nada, queríamos tener eh, la voz tuya acá en Kermés. No sé si quedó algo que nos quieras decir, si no muchísimas gracias por estos minutos. Eh, bueno, no, por ahí también agradecer a todas las y los estudiantes que ayer... Eh, se acercaron a votar, ¿no? hubo una gran participación estudiantil, uh -huh. la verdad que estamos muy contentas y contentos con, eh, con la participación, eh, además de los resultados obviamente que para nosotras y nosotros fue positivo, también eh, devolverle las ganas a los estudiantes y a las estudiantes de votar y de que, y de que una representación estudiantil distinta es posible, eh, es lo que más también nos pone contentas y contentos.